Casa, con ese hashtag podés comunicarte con nosotros a través de las redes sociales. 2 a 0 para San Lorenzo, hay, un, hay una clara superioridad hasta ese momento, con dos resultados que fueron bastante amplios en el día de ayer. En la segunda presentación, ya desde l primer cuarto, San Lorenzo comandó mucho más las acciones, con un parcial de 13 a 1 en el arranque del juego. Además de la gran defensa de San Lorenzo,、eh, bueno, el aro era muy grande, porque todo lo que tiraban entraba. Eh, tuvieron una efectividad en un momento, llevaban 8 de 10 en triples, donde varios de los componentes de San Lorenzo se anotaban en ese, en ese rubro. Así que una, una gran victoria de San Lorenzo. Obviamente, la serie va a cambiar cuando se juegue el día lunes y el día miércoles en corriente. Había dado cuenta de que si todo eh, eh, sale bien y si todo está en orden,、eh, Donald Hinn volverá de su casamiento, jugará en regatas el día lunes y el día miércoles, Pablo Quintero. Eh, estará mucho mejor de su lesión en la facility plantar y de esa manera podrá contar con los treinta y pico de puntos que tienen de promedio a lo largo de toda la temporada, ese perímetro picante que además de jugar, hace jugar al resto. Así que、eh, no ha sido una baja menor,、eh, igualmente a eso San Lorenzo ha respondido de una manera fenomenal. Pero el mercado se sigue moviendo, venimos hablando todos los días de contrataciones, no contrataciones,、eh, quedan cada vez menos lugares para los entrenadores. Eh, todavía falta saber qué va a pasar con Libertad de Sunchales.、Eh, rearte a Ferro, uno infiere que ya está todo arreglado y que va a ser el, el próximo anuncio oficial. Si no, lo f u e ya en esta mañana del día de hoy. Habrá que ver cómo se terminan de confeccionar los equipos. Están trabajando los entrenadores, los representantes, los dirigentes, todo para este, poder este, armar cada una de la plantilla. Mientras tanto, obras sanitarias en la mañana de hoy. Iba a confirmar que su entrenador será Carlos Romano y por eso estamos hablando con él. ¿Cómo te va, Negro? Buen día, ¿qué decís? Felicitaciones. Buen día, d i e g o muchas gracias. Este, primero, lo primero, un saludo a tu gran equipo y siempre por todos los mediodías que me, que me informan. Y, y ya te dije que tu programa debería ser de tres horas con el básquet, con todo, con todo tu grupo. ¿Contento?、Bueno. Contento de, de volver desde un inicio a, a mi gran Liga Nacional, porque cada día、eh, está más fuerte, está más dura y, y obviamente una situación especial de, de volver a un club que me recibió tan tan joven, que me vio crecer como, como persona, como jugador, me vio formar mi familia, vio el nacimiento de mis hijos. Y donde conseguí todos los títulos a, a nivel club, hasta campeones del mundo. Entonces el sentimiento es enorme y es, es, es especial, porque he pasado una década con enormes este, monstruos como compañeros,、eh, marcando un, una linda época como todos los basquetbolistas que lo hacen,、eh, marcan sus mejores épocas y algunos l o s hacen llorar como, como nuestra generación dorada. ¿no? Eso es sé.、Sí. Que sí. Imagino que para vos es, un, este, es especial, n o porque digo,、eh, volvés a Obras Sanitarias, club que conoces mucho, la época de gloria de Obras,、eh, compartiendo cancha con, con tantos jugadores como dijiste vos, n o c a i x a p e l a n d i n i Rafael, i Guri Pegaso, este, Pelegrino, l Camisasa, Campana, este, bueno, infinidad de jugadores, Jorge Martín, infinidad de jugadores, los extranjeros, grandes entrenadores. Campeones de la William Jones en 1983, este, pero también porque vas a tener la oportunidad una vez más de poder este, arrancar en el comienzo de la temporada, que no es lo mismo n o que no es lo mismo es que cuando uno tiene que venir de atrás en un equipo que tiene algunos problemas y en donde vos hiciste un gran trabajo, por ejemplo en Atenas de Córdoba. Imagino que esta es una, una oportunidad muy especial para vos. ¿no? Es, es muy especial, encierra muchas cosas. La camiseta esa、eh, la llevo en, en la piel.、Eh, mi piel está dividida、eh, en una gran parte con 18 años en la selección argentina y obviamente e n l a década en obras sanitarias. Y hoy es, es un gran club, una gran estructura、eh, con grandes objetivos y espero que yo pueda ser parte de. de conseguirlos, de desarrollarlos,、eh, a veces este, con mucha con mucha prisa no, pero sí con mucha intensidad y, y con mucho trabajo.、Eh, imagino reunirme con, con Gregorio y con Fabián b o r r o y delinear situaciones fuera de todas las conversaciones que, que tuvimos y, y, y bueno, empezar a, a trabajar, que es la palabra que, que siempre usé, Como Borges i s t o r e c i é n en Atenas, es la palabra que, que usé para poder salir de semejante situación, como estaba un club tan grande、eh, y, y tan campeonísimo como, como es Atenas. Y esto es diferente. Desde un inicio ya, marcando, marcando objetivos y creo que desarrollando muchos jóvenes con mucho talento que, que obras v i e n e haciendo trabajo desde antes. Eh, muy, muy serio, con objetivos obviamente a largo plazo, pero siempre lo que hacemos este deporte sabemos que queremos resultados, lo entiendo, porque hacemos un deporte que no tiene empate, se gana y se pierde. Así que con, con toda la energía y como bien vuelvo a decir, con una alegría doble y especial, porque vuelo a la Gran Liga Argentina desde el inicio y bueno. al club que te marcó mucho en mi vida como a s e g e r a d o r a s sanitarias. Seguro, seguro. Y cuando h a b l a s de objetivos, ¿cuáles fueron los objetivos que, que se fijaron con la dirigencia? ¿no? Con O'Fadgan Borro, en esas charlas, con Gregorio Martínez, con Alberto Díaz. Este, y, ¿Y qué fue lo que hablaron con, con respecto a la temporada que terminó, sin meternos en el trabajo que hizo Casaláñida, sino en el tema o b j e t i v o y cuáles son los objetivos para adelante ¿no? que tiene el club? Lo primero es intentar desarrollar una, una dupla y afianzar, un,、eh, una dupla en la, en la base, como es el Pepo, que yo creo que tiene un, un futuro, es una realidad, pero a, a la realidad siempre hay que hacer la superlativa y si ese va a ser un trabajo con Pepo Barral y, y su origen.、Eh, en este momento estoy disfrutando y, y sufriendo porque perdemos por ocho puntos. Con, con España y, y bueno tenemos dos chicos en, en esta hermosa selección de la U19 y también hacerles un seguimiento y lo más importante Dios quiera que, que San z o c e r r a e n los planes obviamente、eh, si Martín repite eh, eh, es un gran capitán es un gran jugador y por sobre todas las cosas、eh, yo sé lo que es Martín dentro De un vestuario, pero bueno, esas van a ser decisiones de, de, de nuestra diligencia. Y cuando uno tenga conformado eso,、eh, ver cómo ocupamos los otros puestos. Y lo primordial es tratar en lo que se pueda de elegir muy bien, porque para que los jóvenes se desarrollen, obviamente tienen que tener、eh, calidad de jugadores y de seres humanos al lado para poder crecer fuera de los minutos competitivos que vayan a tener. Claro, o sea, con contrato por ahora, b a r r a r su brigen,、eh, esperando para ver si arregla s a n s o t e、eh, r a y Martín Leiva, que habrá que ver si continúa o no en el club, ¿verdad? Sé que está en, en, en conversaciones, que en los últimos días ha mejorado una conversación y eso me, me pone contento, pero bueno,、eh, son partes en las cuales yo trato de, de no incidir y esto、eh, respetando. Lo que el club tome su posición, recién he sido confirmado hoy.、Eh, entiendo que es una de las formas que hoy、eh, se trabaja de, en elección de entrenadores, eso respeto al club. Y cuando tengamos este, una base, imagino que estaré por, por Buenos Aires y, y tratando de, de ver. Conjuntamente con, con, con, con mis dirigentes, este, de qué líneas vamos a, a tomar、eh, el presupuesto y los, los puestos a cubrir.、Y、yo creo que esas son las、eh, la primeras partes para, para hacernos el objetivo, ¿no? porque、eh, uno quiere tener objetivos altos, pero si habla de desarrollo en el medio,、eh, hay que saber. que hay que asumir un gran un gran trabajo y es ahí donde me apuesta porque es lo que, es lo que me gusta. n o Es lo que a mí obras me brindó una vez en su vida porque yo vine de Tucumán y te aseguro que la mano izquierda la tenía pintada y han pasado grandes entrenadores para que yo me haya desarrollado como jugador y eso fue e n el club obras. Entonces ojalá yo pueda, este, en lo que es la parte del club que quiere desarrollo, identificación y, y, y cómo Suben los jóvenes, ojalá lo pueda hacer, y paralelamente hay que tener el objetivo como institución de, de tener una gran liga, ¿no? Y eso va de la mano. Claro, l l e g a s a un gran club, no hace falta que yo te lo, que te lo cuente y vos lo viviste, con una infraestructura realmente muy importante, con, con el departamento de psicología,、eh, toda la parte médica, el gimnasio, la pilota para la recuperación, los dormis, este, la, com la comida para los chicos que están reclutados. Como alguna vez. Este, llegaste vos, como llegó Chocolate Rafael, y como llegó Tilati, como llegó De Checo, Campana, siendo muy jóvenes, ¿no? Y, y, no queriendo comparar las épocas porque fueron muy, muy distintas, p e digo, este, este obra que, que se arma y que tiene una filosofía y que tiene un proyecto.、Eh, la idea tuya es, y lo, supongo que lo habrá charlado con los dirigentes, es transitar ese camino y acompañar、eh, ese camino para desarrollar los proyectos independientemente de los resultados, ¿no? Como sabes bien, Fabián, que、eh, en Argentina,、eh, cuando se traza un camino, es imposible que un argentino deje de ver el resultado deportivo de un juego.、Sí. Eh, lo importante es que nosotros, con, con la, la dirigencia, sepamos leer si dentro de esos resultados va de la mano lo que queremos desarrollar. Entonces, Seguramente、eh, nos pondremos más fuerte diligencia y cuerpo técnico, todo lo que sea cuerpo médico y todo, y cada día nos haremos más fuerte. s Pero es, es mentir que no vamos a ver los resultados deportivos. Yo no soy una persona que, que me guste mentirme ni mentirle a nadie. Entonces,、eh, es, un, es un trabajo muy duro, s i es un trabajo muy duro. A veces va a haber que, que soportar algún golpazo, pero. Esto es lo que te lleva a, a conseguir un objetivo, sobre todo cuando hay jóvenes en, en desarrollo y jóvenes en futuro que no tienen que l l e v a r en una temporada. ¿eh? Hay que hacerlos este, muy fuerte para que, para que inmediatamente puedan estar y dejen de pensar que son el relevo o que son el, el, el 8, el 9 o el 10. Este, me gusta la mentalidad de que los, los que entrenan, que yo dije que entrenan con mínimo 14 a 16 jugadores,、eh, se sientan como que competitivamente mañana pueden entrar del s d e e inicio del juego o ganarse 10 minutos para pelear por 20. Es mi, es mi forma de que a mí,、eh, con las camisetas que te dije antes, s e l e c c i o n e obras, me, me inculcaron y, y siempre、eh, lo hice y voy a tratar de transmitirlo, a, sobre todo a los jóvenes. ¿no? Está muy bien, está muy, estamos hablando con Carlos Romano, nuevo técnico de obras sanitarias.、Eh, ¿Hablaste algo con la dirigencia acerca de. ¿Tres extranjeros, cuatro extranjeros, d o c extranjeros e o no todavía? Todavía no, espero, espero reunirme muy pronto. Dije que, que respeté la decisión del de, de, de club y voy a comunicarlo cuando ellos lo, lo decidan.、Eh, me parece que hay que, que ver cómo estará el, el mercado local, me interesa eh, jugadores eh, argentinos nuestros. Y, y después este, ahí decidir si, si van a ser tres o, o, o cuatro extranjeros, eso lo conversaremos con, con la dirigencia, a mí me gusta ser muy comunicativo con, con la dirigencia y que seamos partícipe de las decisiones que tomamos, porque después cuando empieza el juego obviamente el que, el que va a tomar las decisiones、eh, es el entrenador, este, compartido con mis asistentes, Y, pero previo a eso hay que hacer las cosas bien y ojalá pronto nos no, no reunamos para, para empezar a diagramar cómo, cómo va a ser el equipo y cuáles son las necesidades de extranjeros. Y, y, y con respecto a la asistente negro, hablaste algo, te vas a quedar con los chicos del club.、Eh, voy a pasar por el club, quiero empaparme muy bien, tengo una idea de quiénes están, pero、eh, obviamente voy a sumar un, un asistente. Y voy a respetar a, a todos los que están en el club porque son parte de todo el trabajo que se viene haciendo. n o Está muy bien. Negro, lo mejor para lo que viene. Queríamos este, bueno, charlar contigo、eh, después de, esta, de este retorno de, un, de Carlos Romano a obras sanitarias, ahora como entrenador. Lo mejor para la etapa que viene. b o b b y gracias y te voy a aplicar la gran tortuga. Déjame mandar u n s a l u d o porque no quiero que Que no eras, y e r m o、no. Eh, pero sobre todo este, hija, hijo y mi señora me meten puteando en 10 segundos y en 3 idiomas les mando un beso enorme saben que nos vamos a ver mucho más seguido、eh, un beso enorme a Julieta a l m e d o tengo una alegría grande y estoy muy feliz por ella un beso a todos bueno, me alegro mucho me a l e o mucho chao Lero, chao Carlos Romano, pasado por los micrófonos de, de uno contra uno, este, hablando un poquito de la actualidad de...